Materia reservada 2.0 Esta noche está con nosotros un espía Un auténtico, con todos los respetos por supuesto, kamikaze Un animal de las sombras, un espía de esos que crees que no existen Pero hoy vas a comprobar que es real Un agente negro que es en unos minutos, estamos con él Pero antes, eh, por supuesto, saludamos aquí en materia reservada, saludamos a Fernando Reda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. Hola, ¿qué tal? ¿Qué entendemos por agente negro? Oh. Bueno, eh, el, el caso de, de Fernando Carmelo es un caso que yo, fíjate, no sé si encuadrarlo dentro de lo que es el agente negro. Él es el agente negro en, en parte, es decir, el agente negro entendido como alguien... ...que trabaja por su cuenta, que se tiene que buscar sus propias tapaderas... ...que tiene que hacer sus propias actuaciones... ...pero eh, que normalmente trabaja para un servicio secreto... ...y eh, por lo tanto él hace las cosas y se las pasa al servicio secreto. En el caso de, de, de Fernando Car Carmelo es eh, todavía más complicado... ...porque él es un eh, especialista en espionaje... Que, eh, bueno, que siempre ha permanecido en el anonimato, pero que no todo el tiempo de sus 33 años que lleva dedicado a esto, ha estado trabajando para un eh, servicio secreto. Incluso a veces, según nos contará él, lo que ha hecho ha sido... Eh, ha visto una, una situación en la cual eh, podía generar información positiva para, para el servicio secreto, pero él se ha ido por su cuenta. Y una vez que él ha obtenido la información, él le ha pasado la información. Actualmente eh, eh, está retirado de la Guardia Civil a la que eh, perteneció y se dedica a dar conferencias y asesorar en temas de seguridad e inteligencia. También acaba de terminar... Un libro pendiente de publicación que él eh, eh, lo adelantamos, va, eh, eh, no tiene ni editorial, es decir, que está pendiente de eso, está terminándolo a punto ya, se llama Diario de un topo. Y en virtud de eso, de, de toda esa experiencia, bueno, pues por eso le hemos invitado a venir. Y Fernando, una última cuestión antes de estar con él. Cuando presentaba el tema, cuando presentaba en materia reservada hoy, decía, yo no sé si es exacto o no, evidentemente decía, con todos mis respetos, ¿no? Un animal del espionaje. Sí, es alguien que realmente desde que él recuerda, porque yo lo conozco desde hace muchos años, pero desde que él recuerda digamos desde la juventud pero juventud, juventud, él era alguien que quería ser eh, dedicarse a, a estos asuntos hasta tal punto que, que él entra en la Guardia Civil pensando que se va a dedicar a estos asuntos y de alguna forma, ya nos lo explicará él eh, él no, se decepciona y dice, bueno, pues yo esto lo voy a hacer eh, por mi cuenta, ¿no? Vamos ya con él. Fernando Carmelo, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Eh, Fernando, la primera cuestión es un poquito lo que he estado comentando antes. ¿Cómo te definirías, si se puede definir de alguna forma el trabajo que has realizado? Pues yo definiría pues como un topo, un topo de los que creo modestamente que han habido pocos en España que actúen por su cuenta como yo lo he hecho. Siempre trabajando para los servicios o informando a los servicios de inteligencia y de información de mi país. Pero has eh, trabajado para unos y otros, eh, no te has eh, casado con nadie, has eh, dado información a los servicios de inteligencia de tu país, eh, pero mmm, sin ningún. Has puesto, digamos, el dosier en manos del que eh, sabía o podía hacer algo con ese dosier. Pero tu trabajo ha sido, ha consistido en poner el dosier en manos de él, ¿no? Claro, yo cuando yo ingresé en la elección en el año 68 era muy jovencito y pedí voluntario ir al Sáhara a defender nuestra eh, 53 provincias españolas, que aún sigue siéndolo, ante la ley, eh, y resulta de que, bueno, allí ya me encargaron a controlar todos los movimientos independentistas y todo, y ahí empezó un poco, pues, mi, digamos, mi aventura y me gustó. Eh, luego, posteriormente, ingresé en la Guardia Civil y, bueno, pues, pensando que ahí va al saldo en trabajar en algo, sí en fin, y la verdad que, bueno, las cosas no... no no eran como yo creí, y al final, pues actualmente soy guardia civil retirado por motivos de salud y tengo consideración de suboficial. Porque tú intentaste entrar en la agencia de los servicios, ¿no?, en el CNI o el CSIT en su momento, ¿y qué fue lo que pasó?, ¿por qué no lo lograste? Sí, yo me fui a Venezuela y en el año 1980... Entonces, bueno, en Venezuela en esa época, eh, bueno, había demasiados movimientos, como en Argentina, que luego estuve, movimientos eh, eh, guerrilleros y, y terrorismo, y había de todo, ¿no? Entonces creí que era la ocasión para yo ir, recabar información, y venir a España y ponerla en, en manos de quien la tenía que poner, ¿no? ¿Recabar información sobre qué? Sobre los grupos armados que habían allí, sobre los etarras. Traje una lista importante de etarras, cómo se movían, dónde estaban, cómo se financiaban, cómo llegaba el dinero aquí, pues todo eso, ¿no? Me costó bastante, lo pasé bastante mal porque no era una situación cómoda y sobre todo cuando vas desamparado, no tienes apoyo de ningún servicio ni de nadie detrás, te estás jugando a la vida. Actualmente para quien trabajas y trabajas para alguien. Cuando regreso de Venezuela, la pregunta que me ha hecho antes, perdona Fernando, eh, cuando yo regreso eh, a España me voy al CC, que era los servicios secretos de Carrero Blanco, y le entrego un tesier bastante voluminoso de todo lo que yo había traído. Y bueno, la respuesta, la verdad, es que no me gustó. ¿Por qué? Porque, bueno, al señor que se la di, que posiblemente salió en la prensa con un escándalo, era, era policía, pues me dijo que muy bien, que muy bien, que había tenido información, que no tenían conocimiento de eso, pero... Si me iba a una revista, me iban a dar dos millones de pesetas, pero no me iba a dar tiempo a gastarme. Así y me dijo. La información que tú consigues es eh, muy, muy sensible. Eh, tú sí. das una serie de informaciones. Eh, con esa serie de informaciones que tú consigues, que tú, das, eh, que tú no pones eh, ni quitas en nada, pero con esa serie de informaciones que tú consigues y das al servicio de inteligencia, se puede intoxicar a la opinión pública. Se puede decir lo que eh, convenga en un momento determinado. Eh, ¿Se ha podido hacer eso con algo de lo que tú has conseguido? Bueno, he visto en algunas ocasiones, ya hay que recordar que han pasado unos años, he visto en algunas ocasiones libros y algo en, en prensa de temas y nombres y otras que yo traje de ellos. Pero esa información, cuando tú la, la diste, la ofreciste, la ¿se quedaron con ella? ¿Tú sí, qué era lo que pedías a cambio? No, nada. Se quedaron con ella. Incluso ya había traído eh, un reportaje amplio de fotografías y grabaciones de sitio donde yo había penetrado, evidentemente, sin que se dieran cuenta. Y se quedaron con ellos. Y, y, y nada, y no se quedaron con ellos. Y me dijeron, bueno, ya te llamaremos. Pero bueno, sabe mucho, tarde, cuidado. ¿no? Y ahí se quedó todo. Estoy esperando que me llame. <risa> Una de las cosas a la que hay que llamar la atención entre las muchas que has hecho es que durante un tiempo eh, fuiste, no sé si mi dato ese acertado o no, pero fuiste el chofer del abogado de tejero. Sí, sí, era, eh, sí, fui al abogado de tejero porque metí también las narices ahí. Y, y a, eh, Montero y Juárez, yo bueno, metí el análisis ahí, se montó, como sabréis, un partido político en la calle Atocha, yo eh, bueno, él me dijo que, que fuera pues eh, un poco su seguridad y su chofer. ¿Y estamos y yo, hablando ahora, del abogado Ángel López Montero. Ángel López Montero y Juárez, sí, eso fue en el año 81 y al día siguiente de producirse el intento de golpe, pues yo fui, y bueno, y, y como todo hice un estudio de penetración y bueno, me metí ahí. Se montó la sede en, en Atocha, que se llamaba Solidaridad Española, y yo me hice cargo, me dio Tejero la llave, abrimos aquello, y bueno, aquello era un nido de espías, de confidentes, y bueno, aquello Pero, era... Tejero, no, te daría la llave López Montero, porque Tejero estaba en la cárcel. No, yo iba todo, casi todas las tardes, iba con el abogado, íbamos a donde, estaba, a donde él estaba preso, casi todas las tardes. Y entonces, eh, eh, determina, eh, aparecerías en todos los informes que hacían, obviamente, le, que desde la prisión mandaban al servicio sí, claro. secreto para saberlo. Y, sí, sí, y, claro. ¿Y el servicio secreto te dijo algo o qué pasó? no nosotros, tú inform, claro, les informaste a ellos? Claro, cuando nosotros entrábamos en la prisión, pues, claro, a nosotros pues, nos identificaban TMI, entrábamos sin ningún problema. Pero, claro, eh, un día, a los dos o tres días de estar en, allí en la sede, pues primero vinieron dos señoritas más o menos jóvenes invitándome a ir a la carretera de la coruña que aún no estaba construido en la sede de, de actualmente hoy de invitándome allí que te suparte una bodega que tal y luego al día siguiente vinieron dos eh, dos agentes eh, en un periódico envuelto un walkie que querían hablar conmigo bajamos un bar que había debajo y bueno me dijeron que, que pasaba que querían que le contara yo dije bueno que yo no iba a contar nada a nadie ¿Quién te trabajar. pidió que hicieras ese trabajo o a quién diste la información sobre lo que averiguaste entonces? Yo todo lo que averigüé posteriormente, de todos los trabajos que he hecho, lo puse en conocimiento del CSIC y de, una, y de un, una unidad antiterrorista de la Guardia Civil que también vinieron a buscarme y estuve trabajando con ellos casi 25 años. O sea, en cierto modo, lo pusiste en manos del gobierno, de los que mandaban sí. entonces, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Alguien sabía o sospechaba...? Dicky que detrás del chofer del abogado de Tejero ¿Había un topo que eras tú? Me imagino que sí, porque algunas veces Yo vivía en Madrid en Cerca de la Dirección General de la Guardia Civil Y muchas mañanas y Yo duermo muy poquito y muchas mañanas Me asomaba al balcón y siempre veía un coche Con dos individuos dentro Y algunas veces pues eh, notaba La presencia de gente que me iba siguiendo Porque bueno, es fácil detectar, hombre, cuando sabe Gente que te va siguiendo Y antiguamente no es como hoy, la experiencia era mínima Y medios para seguimiento, pues no habían tampoco. Y tú, en todas estas actividades, primero, ¿ha sido iniciativa tuya? Eh, creo que has comentado que en una ocasión eh, contactaron contigo y que has trabajado incluso veintitantos años para ellos. Pero sí. por lo que tú estás comentando, mmm, tú te denominas topo. Y si hacemos el paralelismo con los periodistas, es como si, como si fueras un espía freelance, Porque sí, vas, sí. vas por libre, te juegas la vida, no tienes nadie que te esté amparando, eh, tampoco sabes muy bien la información que vayas a sacar, si la vas a poder eh, coger y ofrecer, si te van a, a tener en cuenta, si, si te van a valorar. O sea, que estás en todo momento vendido. Sí, bueno, yo estuve eh, en el presidio cuando vine, luego viajé de Venezuela, fui a Argentina. Allí estuve trabajando con un grupo de militares, el me no era general, De, de hecho había un, un, un comandante que había estado en inteligencia eh, aquí en España en un barco de una fragata y allí había una oficina donde yo iba todos los días eh, que la oficina se llamaba el más alto nivel de inteligencia se hacían unos boletines de inteligencia y esos boletines yo solo llevaba siempre a nuestro consul y embajador eh, allí de hecho yo fui quien le avisé que iba a haber un golpe de estado bueno eso y otra serie de informaciones cuando yo presento ¿Un golpe de estado en Argentina Sí, cuando yo presento un gran dossier de información, eh, tengo que decir que el señor Cónsul era una persona majísima, una excelente persona, me atendió sin ningún problema y él me aconsejó, me dijo que si yo pertenecía al servicio de secreto español, le dije que no, que yo estaba por libre y me preguntó que cuánto quería por información. Yo le dije que yo esto no lo hacía por dinero, simplemente quería, bueno, eh, eh, demostrar a, a oficiales y mando de mi país que yo era capaz de meter la nariz donde hubiera que meterla sin cobertura. De ninguna clase, entonces él me dijo Fernando dice, vete para España preséntate a tenerte sí, que nosotros vamos a hacer una llamada para que te reciban ¿Eh? lo hice a los pocos días y me presenté a tenerte sí con la información yo la información traía muy poco encima, porque toda prácticamente la mandaba a distintos correos que eh, apartado de correos que yo tenía en Madrid y en otro sitio y la gente ahora no, no lo va a dudar, ¿no? Eh, tenías valor para meterte en cualquier sitio y lo has tenido Otra cosa es que se haya publicitado ese valor, ¿no? Pero si lo tenías, ¿no? No, bueno. Yo me siento una persona que después de dar eh, por 33 años jugándome a la vida y mi dinero con familia, arriesgándome para ir para allá, porque, bueno, en esos países y en estos temas, si te cogen, pues te tuve, ya tuve dos problemas. Dos veces me encañonaron en la cabeza. Más ¿Ah, mal. sí? Sí, sí, sí. Veces, sí. ¿Y, por ¿Y por qué te encañonaron? Pues, cuando, pues un día, en, dentro de la oficina, me dijeron, ven, aponte contra la pared, manos arriba, las piernas y tal, y cuando ellos montaron una pistola y un, un revólver la segunda ¿En, qué, en vez, una oficina en ya, dónde? En donde ella estaba, en Argentina. En Argentina, ajá. Y eran eran militares de la extrema derecha todos. Ya, y entonces pues claro cuando ellos montaron una pistola o, un, o amartillaron un revólver pues el corazón ¿sabéis cómo se te pone? no, no. Entonces, bueno, <risa> yo no afortunadamente llevaba... no lo sabemos en las peli en las pelis, sí y yo no llevaba nada más y mi pasaporte encima no llevaba ningún documento ni nada de hecho en mi casa eh, creo que no entraron porque yo solía dejar una marca donde vivía y con un contestador que yo había comprado en Andorra anteriormente Y, y dejaba las marcas y nunca, nunca estaban de esa forma en que hubieran entrado nunca hubieran encontrado nada, yo soy muy preciso en eso Durante casi medio siglo has estado trabajando para mucha gente, para muchos eh, gobiernos en el caso de España, ¿cuál ha sido el gobierno entre comillas más malo? ¿Qué más eh, ha querido tus servicios? ¿Qué más ha querido utilizar la información que tú tenías? La Guardia Civil, sin duda, en el CESI no estaba a gusto, no estuve a gusto yo nada más de venir de Argentina Eh, eh, fueron a hablar conmigo un compañero eh, de aquella época, de la Guardia Civil y me dijo que una persona importante, quería hablar conmigo, y esa persona importante yo llevaba, llevaba varios años que quería conocerle personalmente, porque un día vi una foto eh, pequeña de tipo carnet en, la, en, en una revista, en, en un periódico, y tal, la revista Interview, y, y pues fue una trampa que le pusieron, según un médico lobo, los periodistas a distancia, con un todo objetivo, tienen una foto, ¿no? Y bueno, quedamos en un apartado, un reservado, la carretera de La Coruña, y él fue allí con dos oficiales, y, y bueno, me hizo una oferta, y, ahí, y yo estaba en, en este sitio y yo, yo estoy aquí, y yo tal y cual, y dice, Nada, tú llevas sangre verde, y tú dejas eso, que es todo tal, y vete con nosotros. Y ahí empecé a, a trabajar con él, pues hasta hace tres años, 25 años. Tú tienes sangre verde, es muy curiosa esa definición, ¿eh? <risa> <Sí>. <risa> es una forma de decir, tú eres guardia civil de sangre verde, ¿no? Sí, claro, claro. Luego me quedó me quedó el régimen porque, bueno, yo eh, quería seguir demostrando, porque, bueno, en el a mí que soy una persona y que me gustó trabajar solo, porque cuando se trabaja en grupos, conocí cómo se montaban los operativos en el y hicimos a la, a algunos ahí en el paseo, eh, el, el, el paseo este de, de, eh, de la Castellana, otros se hicieron... En, en fin cerca de una embajada que llevaba un de, estaba en un departamento y la verdad es que no me gustaba como, como trabajaban porque yo siempre pensé que cuando se va a hacer una infiltración o se va a hacer una grabación de lo que no se puede ir en bandada cuatro o cinco juntos cada uno tiene que llegar por un lado, no ponerse juntos entonces yo se lo transmitía y me dijeron bueno que yo que sabía que eso no pasa nada que tal y nunca me gustó trabajar en, en grupo me gustaba ir solo ...yo prepararme mis historias como lo hice... ...yo antes de meterme en un operativo... ...pues días antes pues trabajaba todo... ...me sentaba en mi oficinita... ...me, me cogía mi folio me, y me montaba mis posturas y todo... ...hacía mi tarjeta de visita de empresa no sé qué... ...o solo me lo organizaba... Y afortunadamente todo me ha salido bien. Qué bueno, o sea, que eras un lobo solitario del espionaje y nunca has tenido tus pequeños confidentes, porque por ejemplo, eh, con Fernando Rueda, Miquel eh, Mikel Lejarza, que también le gusta trabajar sí. solo y y que es un hombre muy resuelto, pero tenía sus pequeños lobitos. ¿Tú sí. tú no has tenido nunca un, algún pequeño ayudante para hacer este tipo de operativos? No. Yo, yo eh, tanto, en, tanto en Venezuela como en Argentina y aquí en España, al principio lo que monté fue una pequeña red de informantes que incluso trabajaban en organismos. Pero bueno, en esos países sabes que por cuatro dólares te daban cualquier tipo de información. no Yo eh, eh, llegué a meter el análisis también en Argentina cuando se estuvo preparando un misil cóndor que andaba el mosaico, todo el mundo loco, detrás de eso. no También lo que se lo llevé es fotos de todos los documentos A, a, al consul español y la embajada allí en, en Buenos Aires Nos has contado que sobre todo ha sido topo dentro de grupos de extrema derecha, de la ultraderecha ahora mismo la ultraderecha está teniendo un boom en toda América, en toda Europa en todo el mundo, eh, sonidos de espías Sí, a, hay que tener en cuenta que tanto el Mossad como la Unión Soviética bueno los Estados Unidos, todo lo que es Latinoamérica, eh, todo lo que es Latinoamérica está controlado por los de siempre Y, y, y son países que no pueden levantar cabeza porque, bueno, quien manda en el mundo sabemos que Estados Unidos, y lo que no les interesa que funcione, pues siempre buscar su, su aliado, como son los grupos subversivos, y si no lo montan, como está pasando en Asia, por ejemplo. ¿no? Eh, Asia es ahora un centro, no solamente económico, sino un centro estratégico también para el mundo del espionaje. Sí, yo, yo no conforme con todo esto, yo aunque estaba trabajando el, para este grupo de la Guardia Civil, al cual yo a mi, a mi jefe le denominaba a ti y él a mi sobrino, porque no, no damos nombre ninguno, la verdad es que me apreciaba mucho, y fue eh, la única persona que yo he conocido en mi inteligencia, eh, una persona recta y seria, ¿eh? todo lo contrario, de los sitios que antes, pues fue bueno lo mejor que yo me he encontrado dentro de la Guardia Civil, ¿No? Y, ...y luego no contento con esto... ...pues yo pues tenía desde pequeñito... ...que fui a la Legión del Sacra... ...de una espina clavada con Marruecos... ...y bueno, y me, me empecé a montarme todo, todo... ...me llevó, no llevó a un año... ...y al final me pude penetrar en los servicios marroquíes... ...y bueno, de ahí fui invitado a Ginebra... ...a las fines Unidas a charla, ...dos o tres veces en Madrid, en rueda de prensa... ...que están en la prensa todavía... ...porque ya el mundo estaba allí... Luego a Canarias, que también tengo la prensa también. Fin, Oye, pero es... una cosa eh, que yo creo que conviene explicar. Decir, me infiltré en los servicios secretos marroquíes es, es, es algo pues, bastante gordo, bastante importante, ¿no? Sí, eh, y... En realidad, tú, eh, para poder llegar ahí, lo que haces es primero infiltrarte en, en ONGs que tenían relación con ellos, ¿no? Exactamente. Yo, me, yo voy a la embajada y les digo que estoy escribiendo, de hecho lo tengo terminado, pero como no tengo suerte, encontrar un editor eh, eh, que tenía, estaba escribiendo un libro sobre el tema de Marruecos y el Frente Polisario, que yo lo, lo conozco y lo conocía perfectamente, y fue cuando el conflicto del perejil y todo ese estaleo, y anteriormente yo estuve hablando con una mujer que llevaba lo que es prensa, bueno, la explotación de prensa, que es, hacen inteligencia, bueno, según ellos, ¿no? Y entonces, pues, eh, bueno, de ahí me presento al embajador, el embajador me dijo, bueno, tres unas cuantas hojas libres, y yo le llevé quince o veinte hojas en un sobre, lo vio y dice, oh, esto mucho, dice, alquicina mucho en todo esto, hombre, nosotros no queremos que salga. Y ahí, ahí empezó la cosa. Entonces, bueno, me, me avisaron un día una mujer que es holandesa, pero habla árabe, está casada con un con un eh, saharaui, y tiene montada una asociación de tapaderas, que la finanza los servicios, pues como casi todas, me dieron un nombre y luego yo fui a Ginebra presentado con otro nombre de una ONG y, y, y bueno y ahí con eso venían eh, funcionarios del ministerio de exteriores y interior y todo, con ellos el grupo lo llevaban ellos, quien pagaban todo quien controlaba y, y siempre me hablaban del de arriba, el jefe de ellos el de arriba y este hombre al de arriba pues lo llegué a conocer en trabajo que cuando estuve algo más de dos semanas en Ginebra porque yo fui por tres o cuatro días me dijeron pero luego vieron que yo me desenvolví allí y en todas las la charlas eh, eh, vamos, los paneles que yo hablaba sobre Marroque, el Frente Polisario aunque ellos me corregían mucho y me quitaban cosas y tal, ¿no? pues eh, parece ser que les gusté y, y bueno, y entonces me invitaron y a, a Rabat si quería y digo, sí, hombre, sin problema y yo estaba encantado de conocer al de arriba y entonces, bueno, me invitaron a un hotel lo mejorcito que, que hay por allí que era el tipo de castillo, con seguridad privada con arco de y con todo, ¿no? Y bueno, allí pues en un reservado apareció este hombre y bueno, estuvimos hablando. Por casi una hora me regaló una carpeta de mano de cuero, fabricada mano ahí en Marruecos, y bueno, y luego me dijeron, yo me quería marchar porque no, no estaba a gusto, porque bueno, no sabía si realmente al final me iban a pasar la factura a mí o no, y no estaba. Y yo me movía por allí, a mí, que yo sepa, nadie me controló, pero bueno, controló físicamente, luego por la historia, por el mueble, sí, ¿no? Aunque ¿Tú? yo voy a cómo funciona para que no te un seguimiento. Pero bueno, me daba igual porque yo lo que no iba a hacer era ir a la embajada española o a ningún organismo español para no complicar la vida. Yo paseaba por allí. Durante todo este tiempo, durante casi medio siglo, has hecho algo que no es lo que aparentemente se conocía. Eras un hombre de tapaderas. ¿Existen muchas tapaderas eh, en partidas políticos, en empresas, en ONGs? Eh, cuando se menciona siempre tenemos que preguntarnos qué hay detrás. Claro, pero sabes qué pasa, eh, Fernando, que eh, eh, soy un hombre, eso eh, sí, perdón, yo que soy un hombre que a pesar de moverme en todo esto, bueno podría seguir hablando aquí días y día de todo, ¿no? Pues no he tenido la suerte ni conocer a una persona que dijera pues este hombre pues eh, no sé, le vamos a dar lo que lo que no sé, yo yo, yo eh, quiero aclarar que yo todo lo he hecho en ningún servicio cobre un duro, eh, pero ni un duro nada, a mí lo único que me pagaba eran los gastos si tenía que ir de viaje, si me tomaba cuatro cafés o una comida yo no, no no percibí ningún duro de la salta del Estado ¿no? ¿y, y entonces, por qué lo hacías entonces? pues, pues bueno, porque yo pensé que, que, que mi objetivo era como dije al principio era digamos demostrar a gente que quizás no creyó en mí o no confiaba en mí o, o no esperaban tanto de que yo era capaz sin ayuda de nadie, de ningún servicio llegar hasta donde yo he llegado Por eso, ¿Te has encontrado algún otro, otro topo similar a ti en eh, todos estos operativos que, que has hecho? No. Yo, de todas formas, si contara todo, todo lo que yo he hecho, bueno, simplemente con este resumen, no conozco a nadie, y tengo muchos libros y he leído y conozco gente ¿no? que se haya movido como yo me he movido por todos estos países, gratis, ...yendo un cañonado y con el dinero propio... ...de cada uno jugándose la vida... ...y estando mi familia sola... Oye, hay una cosa de la que no has hablado... ...y es que cuando, de, que no hemos hablado... ...de cuando sí. vienes... ...y estás en, trabajando para, para el CSID... ...en el año mi, eh, 1991... ...se descubre un micrófono... ...en el coche de la ministra sí. Rosa Conde... ...y alguien... Eh, eh, ...decía que era alguien... ...que había venido de Latinoamérica de Hispanoamérica sí. y que podía haber sido el autor y alguien piensa, en la Guardia Civil creo, que sí. tú podías ser el que había estado colocando eh, sí. esos micrófonos, obviamente Rosa Conde era la portavoz del gobierno de Felipe González, con lo cual espiarla a ella era un poco como intentar espiar al presidente ¿no? Exactamente, yo cuando cuando vengo de Argentina pues un compañero de la Guardia Civil que ya estaba retirado estuvo un hicho por ahí, tuvo problemas físicos y estaba de vaca pues me dijo, me comentó el tema. Me llevó un artículo de prensa y la prensa, no ponía mi nombre, pero decía que un especialista en inteligencia, en electrónica, y que se sospechaba de él que había acabado de venir. Y yo, mira, este es mi pasaporte, la fecha no coincida. No coincide, yo aquí no estaba, pero luego yo me puse a indagar y, y, y yo averigué quién estaba detrás de eso. Esto es muy sencillo. Los coches en aquella época del parque Móvil, yo no sé ahora eh, lo revisaba haciendo los barrigos una empresa privada y bueno yo eh, en fin llegué a esa empresa privada y por lo que yo intuí todo eso pues tenía algo que ver con eso te quería preguntar has comentado que en dos ocasiones eh, te encañonaron yo no sí. sé si también además de encañonarte te han intentado amenazar y, y obligarte a que dejaras de, de investigar lo que estabas investigando tú te has sentido ¿Presionado que, que que tenías tu vida en peligro? No, no, porque eh, nunca detectaron en estos años absolutamente nadie de todo esto que yo me movía, que yo era un topo, nadie. Entonces, no, no me, lo, me sentía vigilado, claro, porque cuando tú llegas a un grupo, como yo me metí en Venezuela, con Castellero, con gente de Tarra, con Argentina, con gente que se la estaba jugando toda, ¿no? Eh, y pues claro, yo sabía que estaba observado, no cabe la menor duda, pero nunca me dijeron, oye, salte de aquí, vete de aquí, no simplemente a mí dos veces pues me pusieron contra la pared y digo a Martínez me la pusieron en la nuca y me registraron a ver qué llevaba encima, yo no llevaba eh, nada porque yo bueno cuando empiezas a meterte en un sitio no vas con sistema de grabación ni con nada. No obstante yo tenía una pequeñita cámara de fotografías de plástico que pasaba todos los eh, detectados, todo. Entonces bueno yo tenía sistema porque yo no soy humanita, pero bueno yo compraba algunas cosas de aquella época yo las modificaba las la amplificaba y luego fui eh, ya claro, mejorando las cosas no también o sea, yo nunca me sentía eh, amenazado no supongo que compaginar esta vida con la vida familiar ha sido muy complicado no sí ha sido complicado porque llevas una doble vida y si psíquicamente no está bien terminas mal entiendes entonces bueno yo afortunadamente no tengo ningún problema de eso yo me he hecho pruebas de todo y de inteligencia y de todo yo estuve pues varios meses, varios meses en eh, bueno en una en una casa que teníamos ahí en el campo, ya hace años, y yo todas las mañanas salía a correr y me preparaba y aprendía a leer al revés un documento, eh, a, a enviar mensajes ocultos, con tinta invisibles, en fin, con una serie de cosas, ¿no? cómo se detecta un seguimiento, cómo se hace una contraseña. Todo eso yo lo aprendí por mi cuenta y creo que hoy eh, eh, eh pocos agentes que se dedican a esto pueden tener la experiencia que yo tuve sinceramente sin sin sin sin, hablarme, sin nada porque hoy cuando se entra de funcionario depende del departamento sí te dan unos cursos de, de información y tal pero la tecnología va avanzando y yo estoy al día de cualquier tipo de, de tecnología que hay, yo por ejemplo el, el tema del DAES llevo 15 años siguiéndolo, 15 años, entonces yo, creo que estoy bastante puesto de cómo funciona el terrorismo de GAS, bueno el terrorismo de GAES y de otras cosas En un libro terminado de, del atentado de Cataluña, el 17 eh, también, que se lo ofrecía a todos los partidos políticos, a todos, y ninguno me contestó siquiera, entonces, bueno, total que estoy bastante defraudado de cómo este país se ha portado conmigo, porque eh, una de las cosas que yo vi en Marruecos, a pesar de que, bueno, yo personalmente no tengo nada con ellos, yo me metí ahí porque ellos estuvieron en un infiltrado a Dudu, en el Ministerio del Interior cuando estaba con Felipe González y luego se fue para Marruecos y lo condecoraron, le dieron, en fin, tal y entonces me sentó bastante mal que un topo marroquí sacara información del interior Yo quería devolverle la moneda fue más que nada por eso, ¿no? pero sí tengo que decir que el tiempo que estuve con esta gente, tanto en Naciones Unidas como en Rabat este que no mencionas creo inculante. que, es, que es, uh, era Dudu que sí. fue muy famoso en su sí, sí, sí. época y que sí, sí. terminó efectivamente, terminó volviendo a Marruecos y premiado por... Los... Sí, sí, bueno, luego hubo otro también, interior metido hubo otro, en fin, y yo pues quise un poco devolverle la, la moneda pero repito que yo el tiempo que conocí a esta gente marroquí eh, con lo que pueda decir la gente conmigo se portaron fenomenalmente de verdad, eh. no tengo ninguna queja ninguna queja La verdad es que es una historia Fernando apasionante, ese casi de película ¿eh? sí, todo lo que es... ha hecho eh, porque yo creo que por las fechas eh, de los hechos que ha contado, ha trabajado eh, para las sombras del Estado para lo que sean las sombras del Estado las cloacas, en la época de Adolfo Suárez en la época de Felipe González en la época de Aznar, en la época quizá de Rajoy, eh, ha trabajado en todas las épocas ¿eh? oye, si tuvieras que elegir a uno ¿qué ¿a quién elegirías? si se puede elegir Pues yo, como soy muy franco y claro, hablando no me ha gustado ni me gusta ningún presidente del gobierno. No muy bien. Muy bien. <risa> Sobre todo porque además es que no te has reconocido nada de lo que has hecho. <risa> no, pero Disculpa. fijaros porque esto es una cosa que, que, que, que, eh, que es políticos. habitual porque por algo muy, muy sencillo, cuando conoces las, las alcantarillas de, de los presidentes de gobierno, sí. pues al final muchas veces terminas convirtiéndote en... En alguien que dice, bueno, es que eh, unos lo hacen, eh, las alcantarillas con Suárez, las alcantarillas con Felipe, sí. con Aznar, con Zapatero, es que al final en ese mundo eh, huele en, en todas partes, ¿no? Sí, sí llegas a saber muchas cosas que me gustaría hoy no saber tanto. Claro. claro. A, mí, a mí lo que me, me llama muchísimo la atención, aparte de, de que hayas tenido el arrojo de, de estar jugándote la vida siendo un, un topo, un freelance de, del espionaje, es que encima eres autodidacta. O sea, es que ahí sí. ya ya es que alucino. Claro. A mí me hubiera gustado que toda la información que yo fui poniendo sobre la mesa de los distintos servicios, bueno, yo, porque la Policía Nacional también alguna vez me llamó ...para que le echara algunas manos... ...unas cosas a lo de la verdad, información y tal... ¿no? ...me hubiera gustado... ...porque yo sé que no te pueden... ...yo no quiero una condecoración... ...ni quiero nada... Porque, ...y menos en la prensa... ...porque todos sabemos cómo funciona esto... ...pero sí que me hubieran llamado alguien... ...que me hubiera llamado alguien... y me hubiera dicho... ...Fernando, oye, te estamos agradecidos... ...tal y cual... ...y no, yo con eso me hubiera conformado... ...por lo cual me siento triste y abandonado... ...con una pensión que tengo que hacer muchos números... a mi mujer, para llegar a final de mes... ...y esa es la historia de una gente... ...cuando te metes al lío de esto que o te matan o te vas a las calles con un bolsillo así. te has jugado la vida, te has jugado la nada. vida y no te ha compensado económicamente nada, absolutamente ni, nada, ¿no? Ni, nada, ni económica nada. ni moralmente, ¿no? Es que ni por moral... dinero, por dinero no lo habrías hecho, pero. No, no, no, por dinero no. ni una palma en la espalda siquiera, ¿no? O sea. aquí, no, absolutamente nada. Y yo, pues el, el, donde estaba en este grupo de esta unidad especial, de la Guardia Civil, lo dejé porque quise, porque yo pensé que ya era el momento de retirarme y quería bueno hacer investigaciones por mi cuenta, para mis libros, descansar un poco, y a ver si tenía suerte de que alguien, un empresario o cualquier otra persona me ofrecía algo que necesitara una persona de confianza, porque yo soy totalmente una persona de confianza. Yo podía haber contado muchas cosas en la revista, como vosotros sabéis, la prensa y tal, porque más de una vez me llamaron, pero yo lo que sé me llevo a la tumba. Yo soy un profesional, no soy uno que funciona por dinero. Pero nos has contado muchas cosas aquí en el programa, en la Rosa de los Vientos, eh, en materia de reservada. Fernando, eh, Carmelo, mil gracias eh, por tu presencia y sí. por tu sinceridad y todo lo que nos has contado, que sé mucho. Eh, y seguramente que todos los que nos están escuchando están reconociendo tu valor, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte, Tocayo. Igualmente. Fernando, Fernando Rueda, qué historia, ¿eh? Personal de película, ¿eh? Hemos hablado en algunas ocasiones del cine de espías, ¿para qué hace falta la realidad? ¿O para qué hace falta la ficción si ya está esta realidad, no? Sí. Eh, que es cinematográfica. Sobre todo porque dentro de ese mundo de, que en, en materia reservada ya llamamos todos las alcantarillas del poder, eh, funcionan mucha gente. Y hoy hemos eh, traído aquí a, a alguien... Que es un, un prototipo distinto, ¿no? Algo, alguien que, que, por eso discutíamos, ¿es realmente un agente, eh, un agente negro? Con la definición de agente negro, no, porque el, el agente negro trabaja para un servicio claro. secreto. Es decir, es alguien que, que va por... Pero escuchad, como, como Fernando, hay mucha gente. Hay mucha gente, y algunos no son eh, como él, no tienen hechos valores. Es decir, hay gente que simple y llanamente consigue la información y la vende. Es uh -huh. decir, personajes de esos históricos algún día pod podremos traer aquí. Ha habido en, en, las, en la Guerra Mundial la gente que vendía los secretos claro. y lo vendía para él. decir mejor que no, postor. Al mejor postor, ¿no? Este tipo de espías lo que hace primero es espiar conseguir la información, conseguir el dossier claro. y ofrecerlo al mejor postor, claro, ¿no? Claro. Básicamente. Básicamente. Eh, lo que pasa es que luego hay algunos que lo que hacen, como es el caso de Fernando Carmelo, es ofrecerlo a, a sus servicios, ofrecerlo a, a, a unos o, o a otros. Pero esa figura eh, existe y es la figura del, del del mercenario de la información, que lo que hace es eso, jugar con la información, que es lo que ya está pasando en Estados Unidos. Que, uh -huh. que si ya... Eh, Los mercenarios los utilizan para temas de inteligencia, pues como al final trabajan en única y exclusivamente por dinero, igual que lo hacen, eh, se lo venden a, a la CIA, se pueden vender al Mossad o a la KGB. Pero claro. es normal que él diga que se sienta frustrado, porque lo que está diciendo es, independientemente de lo que me pudieran dar o no económicamente, solamente que me llevaran a un sitio apartado y me dijeran, agradecemos tus servicios, y sí. eso no lo ha tenido. Claro, efectivamente. El, el, eh, en ese sentido, bueno, pues ya lo ha contado y lo ha contado muy bien, ¿no? Este país, precisamente, ya lo hemos hablado un montones de veces, de hecho de agradecimientos no entiende mucho. Y, y en este caso concreto, tu tocayo, Fernando, Fernando Rueda, eh, tu tocayo, No lo hacía tampoco por dinero, lo hacía, pues, no sé, ese sentido del deber, ese sentido de lo que sea, eh, un kamikaze, lo que decía yo al comienzo, claro. ¿no? En es cierto que, modo, pues, es un kamikaze. Es que era, era, él empieza en otra época, que había, que había otros valores, que era la, eh, fijaros, empieza en el 68, había otros valores, de un valor de servicio, una, un, unos ideales y tal, bueno... También lo sabía en el, en el Mossad, que al principio eh, los judíos de todo el mundo les, le, les ayudaban por por la causa. Desde hace 15 o 20 años no encuentran ningún judío que no les ayude con, con dinero. Money money. ¿no? Pues <risas> quiere decir que son otros valores, otras épocas. ¿no? Fernando, mil gracias. Un abrazo fuerte. Chao.